Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. Profe. Sí. Ayer te volví a ver sonriente. De... Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. De tres meses de vacaciones. Mi opinión. La cosa no es para risa. Si es... Yo no me paro como ministro de Educación. Me paro como gerente de recursos humanos.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 Nuevamente haciendo otro programa. Ahí estamos tentados. <risa> <risa> Ahora sí, otro programa de la peluca de Sarmiento Zona <risa> Buen día, Mariano. Ah. Buen día. <risa> Buen día, Nacho. ¿Qué tal, Sabri? Buen día, Víctor. Hola. Hola. Ahora sí, sí, seriamente, pero recién estaba haciendo cualquier cosa. <risa> pero busca las más. Hola, buenos días, Hola. gente. Fresquito pero lindo hoy. Lindo, sí, está hermoso. Está hermoso, sí. Aparte yo tengo mi buzo que me regalaron mis alumnos egresados. No, no me ver, con mi apellido atrás y todo. Uh, muy ah, bien. Así que si hace frío me abrigo y estoy fenómeno. Tengo el calor de todas las pies. ¿Qué sí. pusieron números romanos no? Sí. Y se no dice la escuela, se vio de la escuela, tío. Impresentable, pero importa. Está bueno. <ríe> bien, bien. Entonces un saludo. A los chicos del Instituto Romano de Zamora. Bien. Bueno, tenemos, nada, tenemos bastante material para hoy, mucho relacionado a la problemática de género y a la actividad que va a haber hoy, ni una menos, nuevamente, eh, con algunas recomendaciones también, vamos a estar charlando un poquito sobre un censo que estuvo dando vueltas por las escuelas, quienes trabajan en escuelas lo deben haber escuchado, visto, eh, en general algo de situación docente, estuvo María Eugenia Vidal por Bahía Blanca, así que vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a charlar algo de Expo Joven, que fue esta semana. Y, María, ¿nos vas a contar algo sobre Juan Rulfo? Sí, un autor poco, eh, un escritor, quiero decir, mexicano. Poco prolífero, dos libritos nada más, pero esos dos libritos le alcanzaron Contundente. para... Sí, sí, contundentes fuertes le alcanzaron uh -huh. para ganar muchos premios y, re, y ganarse un lugar en la Peluca de Sarmiento. Bien. Que no es poca cosa. Que no, es poca, no, cosa, no, no es poca cosa. Los pues premios claro. no importan, ¿eh? No pero es el lugar, está, lugar. está, la Peluca de, de Sarmiento. Claro. La forma internacional tampoco. Exacto. Exacto, nuestro reconocimiento. Bueno, esos van a ser los temas del día. Eh, vamos pasando ya a los contactos porque después si no nos olvidamos. Lo, lo sí, sí, teléfonos para comunicarse con nosotros son 4233 4848 y 5560. El Twitter arroba la peluca mb Y el Facebook es Domingo Peluca, que si querés contarnos algo de lo que pasa en tu escuela, en tu barrio, eh, puedes contactarte por alguno de estos medios y lo, lo compartimos en la radio. Estamos eh, con equipo completo, ¿no? Es eh, raro porque no sé si habrán visto que... Pa, no sé si les pasó en las escuelas, por día 4 o 5 docentes, bajas había, ¿no? Entre preceptores, sí. docentes, enfermos... Y alumnos. Y alumnos también, ni hablar. Pero me llamó la atención eh, que caímos de golpes, así. Tu, nos agarró, no sé si alguna gripe anticipada o sí, algo, sí. Eh, pero nos está castigando duro. Está y te castiga ahí. más si tenés que ir a dar reconocimientos médicos, además. Amontonarte ahí, ¿no? Con masas de de virus y bacterias eh, deambulando. No sé si a alguno le tocó esta semana tener que ir. Yo por suerte no me enfermé. Pero está complicada la cosa. No, eh, me pasó lo mismo. En mis escuelas, bueno, uno por el WhatsApp va viendo, estoy enfermo, no puedo, qué sé, yo que el otro. Que es muy complicado porque encima es cierre de trimestre. Sí. Entonces, tanto que falten los chicos, como que <coughs> tenga que faltar Totalmente. un docente, en, esta, en este momento es complicado. Eh... Sí, además muchas quejas en reconocimiento médico. Mucha gente con muy pocos médicos atendiendo y además sabemos, venimos hablando hace mucho tiempo de la situación, las, las formas en que se atiende y, y el, el para qué uno va, para, en realidad es para perder el tiempo y han estado tres, cuatro horas algunos colegas esperando que los atendieran, que los reconocieran el día después de haber pasado por su médico y demás. La verdad, un tema complicado. Sí, que a veces eh. cuando es por, el, por un solo día... Eh, te pasa esto de que... Es... Vas a laburar igual, roto Vas a laburar sí, o sea, roto, sí. sí Porque si no te comes así, como decís vos Cuatro horas, enfermo, sintiéndote mal Con otra gente que está enferma, complicada Una situación re desagradable Para que te, no te traten bien encima Cuando te atienden Te atienden así a las corridas este, Y bueno, te vas roto a trabajar Ahora, cuando es algo más largo Encima, ves a veces que te recortan la licencia Porque esto que pasa, dices Mariana, bueno, voy con el certificado de mi médico Que me dice diez días Y de repente te reconocen dos, tres Y volvé después A ver cómo seguimos. Claro, bueno, pero son de las cosas que hay que tratar de ir cambiando y que se profundizan en estas épocas en las que nos empezamos a enfermar todos. Sí, principalmente no puede haber un médico, un solo médico en reconocimiento médico en esta época del año, sabiendo que, bueno, esta semana fue particular, no cayó mucha gente, pero sabiendo que es una época complicada y que hay, somos muchos docentes en Brown y que no puede haber un solo profesional eh, para por lo menos estas épocas complicadas de Sí, en general, presencia. en todas Aparte sí. recordemos que la provincia paga Le paga a una empresa Para que haga este trabajo este, Que no está haciendo Que no hace como corresponde mm. Y que sería bueno que este, deje de pagarle a una empresa Y que lo vuelva a tomar el Estado Mientras que no se muera nadie En reconocimientos médicos en esas cuatro horas sí, ¿sí? Que no va a pasar nada Vos decís ¿sí que no, necesitamos un estallido Sí, sí Este lo dejamos ahí por ahora. <risa> <risa> Este, no es que estamos arengando a las masas a que vayan a romper algún todo tipo reconocido? Algún personaje, este como el bombita, el de bombita, el que hace en, en Reatos Salvajes, Darín, habría que tener un docente mío bombita, ¿no? Que vaya ¿Sabes qué hubo? Algunos, no tan tan, pero hubo, ¿eh? Algún docente que se agarró el dedo ahí. También. Bueno, nos vamos a escuchar un tema musical. ¿Qué trajiste, Nacho? Yo traje hoy? Buenavista Social Club. Uy, qué buena onda. Dale, un vamos temita. a escuchar eso. Para entrar en calor. Estamos escuchando, mientras escuchamos a Buenavista Social Club Vamos a comenzar con el tema central de hoy Que está relacionado a la movilización de ni una menos Pero más en general a toda la problemática de género Que estamos viviendo en Argentina y en general eh, Estamos en, con una comunicación, contanos Exacto, Víctor Exacto, estamos con Ernestina Integrante de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres Así que, hola, buen día Ernestina Hola, qué tal, buenos días compañeros Por la, por la comunicación. ¿Qué tal? Queríamos eh, que nos cuentes un poco cómo, porque durante toda la semana hubo distintas actividades eh, que están relacionadas, bueno, con la convocatoria y la gran movilización que se prepara para hoy. Eh, Organizaciones. alrededor de mil personas movilizamos desde lo obelisco hasta el INADI y la secretaría del público porque uno de nuestros eh, puntos reivindicativos es la violencia mediática y nosotros entendemos que esos dos entes estatales que eh, pueden regular en un caso el tema de la discriminación y el otro el tema del contenido de los mensajes de los medios masivos eh, son responsables también de mucho de lo que está ocurriendo ...porque permiten que mensajes machistas, misóginos, violentos, sean transmitidos. Y bueno, entonces fuimos con un pliego petitorio ...donde nos recibieron estas dos entidades... ...como para prolongar nuestro, nuestro plan de lucha que hicimos hace alrededor de un mes... Eh, en el acampe que hicimos frente al Consejo Nacional de, la, de las Mujeres. No sé si recuerdan, estuvimos eh, dos días movilizadas frente al, al Congreso... ...para denunciar todo tipo de violencia hacia las mujeres, ¿no? Como, como hoy a la tarde lo vamos a hacer también, en el, en el marco de, de la marcha del Ni Una Menos. Que también estuvimos en la estación de Busaco el jueves pasado, eh, haciendo una, con otras organizaciones de la campaña de la Zona Sur, como Mariposas de Villa París, como Izquierda Revolucionaria, como eh, la Casita de Guernica, Estuvimos también manifestándonos en una radio abierta. Muy bien, y para hoy, ¿cómo, ¿qué están esperando? ¿Una gran convocatoria, no? Sí, sí, entendemos que sí, entendemos que ya es parte de, de El Lina Menos, la movilización de hoy cumple dos años, entendemos que ya es parte de nuestra, nuestra agenda, nuestra agenda en, en general, ¿no? En la sociedad y en, y en la de muchas organizaciones sociales, culturales, estudiantiles, feministas, para ir a, a manifestarnos eh, en contra de algo que... En, en Entendemos que también está creciendo mucho la, eh, la violencia hacia las mujeres y la violencia sexual. Esta marcha surge a raíz del de, de, el femicidio de una, de una joven, de una chica, y desde allí venimos denunciando todos los femicidios que han ocurrido, que no, no es un fenómeno de dos años, un mes, tres meses, sino que es algo que viene ocurriendo desgraciadamente hace muchos años, hace muchísimo tiempo. Entonces entendemos que la... La salida a la calle, la movilización, la manifestación, es algo que, que nos corresponde como todo derecho que tenemos, pero también es algo que, que valida justamente nuestra, todo nuestro accionar en torno a, al repudio que nos genera esta situación. La inacción, la inacción del Estado, por un lado, y la cultura patriarcal y machista que crece en la sociedad. Ernestina, buen día, ¿qué tal? Nacho te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Nacho. Eh, vos hablaste de la, la cuestión de los medios de comunicación y que sí. hicieron toda una campaña. Contanos un poquitito porque sé que hubo un scratch en una radio. ¿Cómo fue el, el, el caso en particular? Sí, en el marco de la campaña que hicimos entre el 3 y el 4 de mayo, en Congreso, como les contaba Rachel, eh, una comitiva una comisión de compañeras y compañeros. Fuimos a Radio 10 a hacer un, una manifestación pública al, al programa de Bavia Checopar. ...y en el marco de, como te contaba, te contaba antes... Eh, ...del otro competitorio de violencia mediática... ...y bueno, a partir de ahí eh, tuvimos una repercusión negativa... ...por parte de la audiencia que escucha ese programa... ...y en torno a lo que fue nuestras, eh, nuestras voceras de la campaña... ...porque él dio sus números al aire... ...y bueno, a partir de allí nuestras compañeras... ...se los En el marco de esta actividad, nosotras fuimos a, a INADI y a la defensoría del Público justamente eh, no solo a denunciar los dichos misóginos de esta persona sino también eh, elaborar una propuesta para que esto ya no siga ocurriendo es decir, que no puede ser que en el aire de las de nuestras compañeras ocurra esta eh, esta situación claro. esas fueron las dos cuestiones que, que el miércoles del llevamos allá en, en Capital Buen día Ernestina Sabrina te habla, ¿cómo estás? Hola, buen día Sabrina, bien, gracias te quería hacer una consulta, eh, desde este tiempo que se vienen haciendo las movilizaciones de, de ni una menos, pero también que se viene expresando toda la problemática con diferentes actividades, ¿qué cambios eh, eh, pudieron observar eh, a partir de todo esto que la verdad es que hace, hace unos años no sucedía, ¿no? si uno piensa, no sé, 10 años para atrás eh, no se hablaba tanto de esto, no se expresaba tanto, no se veía, ¿qué cambios vienen viendo ustedes a raíz de todo esto que están organizando? Mira, en lo que concierne a nosotras, que somos integrantes de la campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, conformada hace cinco años, lo notamos bastante en las eh, compañeras y compañeros que integramos la campaña. Notamos que en los barrios hay mucha más concientización y más charlas y más eh, actividades y talleres donde, se fund donde fundamentalmente se trabaja la violencia de género. Eh, notamos que muchas compañeras y compañeros de los sindicatos, eh, cualquiera sea el sindicato, Tiene un área, un sector de género que también moviliza, que también concientiza. Notamos que en las universidades, compañeras y compañeros, eh, docentes y estudiantes eh, proponen como, como para generar un cambio también actividades en el marco de la currícula o no. Eh, entonces, creemos que hay un avance, creemos que hay una concientización, pero al mismo tiempo también hay una respuesta, una reacción a esa, a esa movilización y a esa concientización. Entonces... Eh, por nuestra parte, vemos que ese trabajo es aún to todavía eh, no suficiente, es insuficiente. Entonces, eh, redoblaremos la apuesta y estaremos cada vez más con más presencia en diversas actividades y vamos a, a realizar eh, eh, múltiples actividades para, para, que esto para que esto que les contaba ¿no? de la concientización vaya avanzando. Pero sí, esto que te contaba, que vemos que hay un, un avance. Y bueno, el avance a veces se ve reflejado en los medios masivos y a veces no. Eh, justamente los medios tienen esta, esta, esta doble eh, reacción de mostrar por un lado una la manifestación y por el otro seguir victimizando a, reactivizando a las víctimas o seguir criminalizándonos en tanto nos manifestemos. Pero bueno, es parte de una lucha, una batalla cultural que tenemos que, que, que seguir sosteniendo y que tenemos que redoblar la cuesta y sumar a la mayor cantidad de personas posibles a esta, a esta batalla. Muy bien, Astira. Eh, hoy, eh, entonces, la movilización es a partir de qué hora y en dónde? Eh, va a ser de Congreso a Plaza de Mayo y a partir de las 3, 4 de la tarde vamos a estar concentrándonos Algunas organizaciones. Seguramente, como ocurre siempre, 4 o 5 de la tarde va, va a arrancar y, bueno, hasta la, ¿no? hasta la noche. Y ahí estaremos varias y varios manifestándonos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Ernestina. Estaremos ahí y, bueno, les mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, y por supuesto, les dejamos el espacio abierto, no solamente a las compañeras, sino eh, a todos los que están, <coughs> los oyentes que quieran este, opinar, comentar sobre este tema. Eh, recordamos entonces, a partir de las 4, el Congreso a Plaza de Mayo y la Movilización. Eh, bueno, y teníamos. No solamente esto, sino algunas cosas para, para compartir con, con los que son docentes y con, con los oyentes en general. Eh, recordemos que este es un tema que no solamente lo tienen que tomar aquellos que están no sé, en la campaña, por ejemplo, sino que nosotros como docentes tenemos también un papel importante que cumplir. Eh, yo había traído para, para compartir eh, con los que son docentes y con los que tienen hijos que quieran leerles eh, algunos cuentos que van en contra de las prácticas machistas, en particular busqué eh, el cuento Los Colores, que es un cuento educativo incluido en un libro que se llama Cuentos para antes de despertar de Nunila López y Miriam Cameros, eh, las autores del cuento La Cenicienta que no quería comer perdices que estuvimos compartiendo acá, de Editorial Planeta. En este libro, eh, Cuentos para antes de despertar, Las dos autoras ahondan en la necesidad de ver la vida desde una óptica distinta tratando asuntos como la importancia de quererse a sí mismas, eh, los últimos movimientos y revueltas sociales y las luchas contra la homofobia y la violencia de género. Así que les recomendamos, tanto para la escuela como para casa, eh, cuentos para antes de despertar. Bien, y para todos aquellos docentes que trabajan con adultos o con los últimos años de la escuela secundaria, con los chicos ya más grandes, Les podemos sugerir trabajar también un corto que se puede encontrar en el canal de Youtube con mucha facilidad que dura unos, más o menos unos 20 minutos, que se llama El orden de las cosas. ¿Por qué lo sugerimos para adultos o para los adolescentes más grandes? Porque es un corto que si bien no tiene imágenes fuertes, está lleno de metáforas es de, para hacer un trabajo de lectura y de debate muy interesante en clase. Eh, cortito es la historia de una m, pareja donde hay una situación de violencia de género muy, muy clara eh, Y las disputas están alrededor de un cinturón que se pierde Y que el varón de esa pareja ha heredado de su padre, de su abuelo y que pretende heredar a su, a su hijo Ese cinturón que se pierde m, va, m, va siendo el, problema, el, el motivo de disputa a lo largo de la, de la historia de esta pareja eh, y se van dando distintas situaciones que, repito, está llena de metáforas. Es muy bueno el corto para trabajar sobre todo los profes de prácticas de lenguaje que pueden, tienen esas herramientas extras para, para llevar adelante la lectura de los distintos tipos de lenguaje. Eh, se llama El Orden de las Cosas y lo pueden encontrar en YouTube. Lo vi, Mariana, es buenísimo. buenísimo. Sí, uh -huh. es, es bastante uh -huh. impactante, es muy bueno. Y además está muy bueno eh, tomar esta idea de que también en educación de adultos hay que trabajar estos temas. Eh, como, como contenido, digamos, en la escuela. Sí. En, yo en, la, en las escuelas que trabajo, las dos escuelas que trabajo, por suerte me quedé muy, muy alegre de llegar a las escuelas y ver cosas, que los chicos habían trabajado algunas cosas. Las dos escuelas tienen centro de estudiantes, sé que ellos, los centros de estudiantes, se movieron. Eh, en una, bueno, en, en lo que era el comercial, la adrogué en turno tarde, bueno, tremendo cartel en la puerta, eh, convocando y demás y en la media 5 entré que me pareció visualmente muy bueno y habían vestimentas de mujer y después avanzando unos carteles este, explicando que dónde estaban estas mujeres que habían vestido eso y la problemática de género. Me pareció muy bueno, me quedé muy contenta de ver que los chicos habían trabajado de alguna manera esto, eh, pero bueno, también nuestro papel de tener que seguir laburándolo nosotros con ellos, no solamente que, por los, que los chicos estén más inmersos en, en esto, eh, dejarlo solo, sino que hay que hacer todo un laburo y acompañar. Sí, tal cual, y se nota eh, eh, que es un tema que est está, no sé cómo explicarlo, pero en el aula vos capaz que estás explicando cualquier otra cosa y, y aparece. Y, y aparece. Eh, es, es tan concreto, tan, eh, está tan a flor de piel eh, eh, todas estas situaciones de la violencia hacia las mujeres que automáticamente comento una anécdota, en la semana justamente eh, estamos explicando el proceso de descolonización y a raíz de una noticia, de una foto famosa ahí, de una actividad una intervención que tuvieron eh, en, en congreso, creo, fue eh, salió toda una discusión y estuvo pero muy buena y, y participaban, eh, me llamó la atención porque hasta los que en general vieron que siempre dentro de las aulas hay, eh, hay un grupo que participa, otros que no bueno Participaron, todo, todo el curso estuvo participando en un debate que se armó muy interesante. Vos decís el de Femicidio también es genocidio, Exactamente. algo así, Muy buena la intervención. Está, está, está. Sí. Que fue en Plaza de Mayo y en Congreso. A mí me pasó de poner una película sobre la revolución industrial y una historia como paralela dentro de la película, que era un, una pareja con el hombre violento, y los chicos enseguida lo detectan y lo comentan nada más. Es interesante creo, lo que está pasando. Bien. Bueno, este. Ya nos tenemos que ir a la tanda. Así que después de la tanda nos quedan varios temas como el censo, la situación docente, vamos a hablar un poquito, como decíamos, de Juan Rulfo, Expo Jóvenes, etcétera, etcétera. Nos vamos a la tanda. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario.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 Gran jineteada e inauguración del campo La Querencia en la cancha de sortija de Florencio Varela. Domingo 11 de junio en Montavani entre 1439 y 1443. Rueda con grupa. Gran almuerzo criollo. Rueda con bastos y encimera. Siete espectaculares montas especiales. El canto surero del Sor Salito de Lomas. Gran bailanta tropical con Juanma. Animan Carlos Paulión y Daniel Líneas. Floreos de Daniel Sevilla. Entrada general 100 pesos. Informes al 011 15 3727 6642 y 011 15 3581 7534 o a los Nestel 658 asterisco 2843 y 708 asterisco 3048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 Opa. ¿Qué pasó? Sí. <risa> cosa, amagó, amagó Contanos Mariana Bueno, vamos a escuchar un pequeño audio de algunos comentarios sobre los dos libros que escribió Juan Rulfo en su vida y que decíamos al principio del programa, lo llevaron a ser un escritor conocido, a pesar de haber escrito solamente dos libros Los escuchamos leer. En el día de las librerías nos fuimos hasta la madrileña Juan Rulfo para acudir a una lectura continuada de Pedro Páramo. La elección no es casual y es que se cumplen 60 años de su publicación. La soledad, el poder y la muerte caen sobre un pueblo que aunque no está en ninguna parte, podría ser cualquiera. Vayamos tras los pasos de Pedro Páramo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Pedro Páramo. ¿Qué conoces de la novela y de su autor? La novela es mmm, una obra maestra, una obra llena de condensación, de poesía. Gabriel García Márquez cuando lo escogió se lo dio de una tirada y se quedó alucinado. Pedro Páramo es varias novelas en una, por un lado es un descenso mítico en busca del padre... ...por otro lado es una novela de fantasmas... <música> Cómo se aborda en Pedro Páramo el lenguaje y las tradiciones populares mexicanas. Hombre, es absoluto, no es una persona del pueblo para el pueblo y con el pueblo. A Juan Rulfo le bastaron una novela y un libro de cuentos para ocupar un lugar de privilegio dentro de las letras hispanoamericanas. El escritor plasmó en sus narraciones no solo las peculiaridades de la cultura mexicana, sino también el drama profundo de la condición humana. Sus dos libros, El llano en llamas de 1953. Reúne 15 cuentos que reflejan un mundo cerrado y violento donde el costumbrismo tradicional se desplaza para vincularse con los mitos más antiguos de Occidente. La búsqueda del padre, la expulsión del paraíso, la culpa original, la primera pareja, la vida, la muerte. Pedro Páramo, de 1955, trata los mismos temas de sus relatos pero los traslado al ámbito de la novela. La mítica ciudad de Comala sirve de escenario para la novela y para algunos de esos cuentos del Llano en Llamas. Su paisaje es siempre idéntico, una inmensa llanura en la que nunca llueve, valles abrazados, lejanas montañas y aldeas habitadas por gente solitaria. Y no es difícil reconocer en esta descripción las características de Apulco, pequeño pueblo en los bajos del estado de Jalisco, donde el 16 de mayo de 1917 nació el niño que más tarde se haría famoso por estos dos libros. Juan Rulfo dividió su infancia entre su pueblo natal y San Gabriel, donde realizó sus primeros estudios y vivió hasta los 10 años, en compañía de su abuela, que tenía a cargo una de las bibliotecas del pueblo, para ingresar luego a la muerte de su abuela a un orfanato donde estuvo 4 años. A los 16 intentó ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero no pudo, y poco después se instaló en el DF ciudad que con algunos intervalos iba a convertirse en su lugar de residencia y lo iba a encontrar muchos años después eh, en su muerte, en el, el momento de su muerte. Ya estando en la capital de México, intentó de nuevo entrar en la universidad, pero fracasó nuevamente en los exámenes, eh, quiso estudiar Derecho, si no, no recuerdo mal, y se vio obligado a tener que trabajar en diversas actividades. Comenzó a trabajar en la Secretaría de Gobernación como agente de inmigración luego de pasar por un montón de actividades de las más variadas y desde ahí desempeñó sus funciones en la capital para luego irse a la zona de Tampico y Guadalajara y recorrer más tarde, durante dos o tres años, extensas zonas de México, entrando así en contacto con el habla popular, los peculiares dialectos, las costumbres, el comportamiento y el carácter de distintas regiones y empezar a adentrarse en los pueblos más profundos de México. Simultáneamente a esta actividad dirigió y coordinó diversos trabajos para el Departamento Editorial del Instituto Nacional Indigenista. Esta actividad en el Departamento de Inmigración le fue generando este conocimiento de estos espacios desconocidos para aquel mexicano que solo ha pisado el DF y fue un gran inspirador para las obras, las dos que mencionamos, tanto Pedro Páramo como eh, los cuentos del Shannon en Llamas. La obra de Rulfo, a pesar de constar solo de estos dos libros, le valió un general reconocimiento en todo el mundo eh, que se concretó en premios tan importantes como el Premio Nacional de Letras en 1970 y el Príncipe de Asturias de España en 1983 fíjense que son 30 años después de la publicación de estos dos libros y durante todos esos años hay miles de historias y miles de mitos acerca de por qué Juan Rulfo, que había conseguido la fama y el reconocimiento inmediatamente, apenas eh, salieron esos libros, eh, ¿por qué no escribía más? Hay muchas muchos mitos y muchas historias que se pueden encontrar por ahí. ¿Alguno que tengas ahí? Eh, que um, tenía un manuscrito gigante que estaba, siempre estaba a punto de, de editarlo, pero nunca ocurría. Y crecía con los años. Pare... Porque... Claro. Exacto, ese manuscrito, imagínense, 30 años, ¿no? Bueno, la cuestión es que no sabemos por qué no salió otro libro, pero esos dos eh, alcanzaron y sobraron para... Yo tengo una hipótesis. A ver. Ah. Opa, el que le escribía los libros se murió. <risa> no, sabemos, sabemos Plagiaba. que fue Yo creo que se le acabó la inspiración, ¿no? A veces pasa eso, pasa eso, ¿no? Creo que fue García Márquez el que dijo que. Es que le escribía los libros. No, es que García Márquez, una vez que a, a, después de leer Pedro Páramo dijo, bueno, si yo, yo escribo Pedro Páramo ya está, no escribo nada más. Como que con eso ahora alcanzaba y sobraba, ¿no? Bueno, la muerte lo encontró el 7 de enero de 1986 en, la, en su casa de, del Distrito Federal de México. Lo queríamos eh, recordar. Y si alguno de ustedes le da un poco de fiaca empezar a leer. De, de cero o quiere enterarse un poquitito de qué se tratan las historias hay pequeños cortos en YouTube como para ver de qué se trata Pedro Páramo eh, sobre todo la novela hay, hay historias de, de fantasmas y de un hombre que vuelve a buscar a su padre y que lo encuentra muerto y una ciudad fantasma y demás bueno muy recomendable bien sabes que cuando estabas comentando esto que tuvo varios trabajos y demás me fui, fui recordando eh, lo de Expo jóvenes de esta semana eh, Sobre todo algunos Ajá. comentarios de los que estaban haciendo la cola eh, Ahí en el proyecto de la rural Multitudinaria la cola Impresionantes, impresionantes las colas este, muchísimo, Muchísima gente Y me llamó la atención de que, por ejemplo Iba viendo la tele, escuchando la radio este, En los entrevistados Bueno, obviamente con, con la ilusión de conseguir algún trabajo O, o, o algo así O algo acercado o algo así, vale que los acercara una posibilidad de trabajo. Pero que no habían solamente jóvenes. Eh, había gente grande que, más grande, o sea, de 19, 29 años, era más o menos este, las edades que se manejaban en, en Expo Jóvenes, pero sino que fue gente a tirarse el lance, más allá de la edad y demás, por la. por la necesidad tan concreta de. de laburo. Y. Bueno, y después muchos comentarios como este, de los puestos de trabajo, muchas eran pasantías. O que directamente cuando iban con los currículum, decían: Mira, mándamelo a este, esta dirección, cosa que haces. ¿Para qué vas hasta ahí? Pa, claro. ¿Para qué vas hasta ahí? Vas hasta ahí, viajaste. ¿El que está buscando laburo? no tiene horas plata. De cola. Claro. Entonces, primero, tenés que pagarte el viaje. Si no vivís a la vuelta, tenés que pagarte el viaje, tenés que hacerte la cola, perdés un día de buscar laburo en otro lado. Este, tuvieron que comer ahí. Para mandar un mail. Claro, claro sí, para. <ríe> Este, preguntaban sobre las entrevistas porque una de las cosas que se ofrecían eran las entrevistas en el lugar y la verdad que las entrevistas que comentaban eran algo muy simple. No era una entrevista laboral, sino déjame tus datos, te los voy anotando más o menos. Uh -huh. este, y yo quise traer más allá uh -huh. de... Por supuesto, cuando te ibas te dan una bolsita amarilla... Claro. no, no, no, no. Este, mucha, Decían mucha publicidad Yo quise traer algo que, que publicó La Garganta Poderosa sobre Despo Joven Que me pareció muy, muy claro Y muy concreto Que dice 200.000 200, pibes hicieron cola Por 9.000 laburos ofertados Y los pa panelistas están conmovidos Los 9.000 al momento No están confirmados Y los panelistas están convencidos Los otros 191.000 al momento seguirán desempleados y los panelistas están distraídos. Pero ¿cuándo se pasa de comprometidos tan metidos a diferentes tan indiferentes? Si salen a robar serán 191.000 delincuentes y los panelistas les dirán penas contundentes. Si salen a laburar serán 191.000 informales y los panelistas les dirán ilegales. Si no les pagan serán 191 mil piqueteros y los panelistas les dirán choriplaneros. Si los reprimen serán 191 mil tormentos y los panelistas les dirán enfrentamientos. Si se resisten serán 191 mil presos y los panelistas les dirán excesos. Si se amotinan serán 191 mil calcinados y los panelistas se quedarán callados. Pero cuando se pasa de joven buenito a feo y maligno en sus moralistas listas bien del bien. Todos estos pibes necesitan un empleo digno y todos esos panelistas también. Muy bueno. Muy bueno. Como pareció, siempre lo de la garganta poderosa, siempre con la palabra justa, sí. Sí, y bueno, para reflexionar y también nos pasa a nosotros como docentes de al menos los que estamos en las escuelas medias que nos encontramos con con alumnos que se están por recibir o que están haciendo este, en la secundaria, una edad en la que tienen muchísima energía, muchísimos proyectos, muchísimos sueños y se encuentran, saben que se van a encontrar con estas realidades. Este, es complicado para uno también esto de estar formándolos para un, para un mundo, tratando de ponerles más expectativas a las suyas y que no aflojen y saber que después viene viene difícil la, la incertidumbre cosa. de la que hablaba Burrich claro viene ¿no? sí. incertidumbre yo particularmente tengo un sexto año donde doy trabajo y ciudadanía que es una uh -huh. materia para todos los que no saben que intenta ir dándoles las primeras herramientas para la presentación en esos primeros trabajos eh, tuve ya algunas preguntas de los chicos de este sexto año acerca de posibles trabajos que puedan llegar a tener el año que viene y bueno uno parte de la currícula Este, comparando el trabajo formal e informal y demás. Eh, y bueno, ha sucedido que lo, los, las propuestas de trabajo que ya han tenido son trabajos muy precarizados, ¿no? Y uno intenta, bueno, no echarles la moral abajo, por un lado, porque va a ser su primer trabajo, pero por otro lado, explicarles y que tengan bien en cuenta cuáles son las desventajas de ese tipo de trabajo que es, se les han ofrecido o que podrían llegar a tener. Es un trabajo um, complicado, complicado. Eh, yo quería eh, rápidamente marcar dos cuestiones para ir reflexionando y profundizando. Una es que lo, eh, yo creo que los chicos ya lo tienen en claro esto. No es como que se van, eh, eh, capaz eh, no, tienen, no saben cómo eh, los fundamentos centrales de por qué toda esta situación, pero lo tienen en claro. Y eso se nota en el lugar, me parece, es como para reflexionar, ¿no? el lugar que le ponen a la escuela. ¿Saben qué? Me parece que yo laburando en, en escuelas, muy marginales, los chicos saben en, en, en, en, qué es lo que les viene, qué, dónde están viviendo, saben que en la escuela, bueno, cuál es el rol para la escuela, y qué posibilidad tienen ellos haciendo un trayecto en la escuela de salir, es como para, un eh, polémico, ¿no? Entonces eso a nosotros en, en el aula nos pone, bueno, vamos, le damos toda la cantinela, que esto que lo otro, y después los chicos tienen viven en otra realidad. Es, eh, eh, esa es una reflexión. Después yo me acuerdo cuando en los 90, Yo estaba en el lugar de estos chicos y, y hacía las colas interminables para trabajos eh, reprecarizados precarizados que te pedían, no sé, hasta casi tener, tenías 19, 20 años un máster uh -huh. para entrar a, a hacer facturación, por ejemplo, en, un, en una empresa reprecarizada. precarizada. Bueno, eh, no quiero decir que estemos en los 90, es, todavía falta, pero, digamos, son realidades que se van repitiendo. Entonces, como profesor de historia, yo siempre remarco esto de que Bueno, esto son cosas que no tenemos que volver a repetir ¿no? o Entonces sea, hay que acordarnos lo que, lo que estuvimos viviendo no hace tantos años ¿no? Sí, es lamentable. yo también suelo trabajar esta cuestión de, Bueno, cuando yo hice mis primeras entrevistas de trabajo Hacía cuatro cuadras de cola Para un puesto de vendedora de libros ¿no? Estas, estas situaciones que no son para martirizarse ni nada por el estilo Sino para mostrarle a los chicos que en realidad es un proceso que se está volviendo a, a, a verificar Que en realidad nunca se dejó de, de ver, digamos, pero que en los últimos tiempos se están notando con más claridad y que estas ideas del trabajo idealizado muchas veces que algunos chicos tienen, eh, hay que bajarlos a la realidad. ¿no? Sí, bajarlos a la realidad, pero también enseñarles sus derechos y cómo reclamar Exacto. y cómo cambiar un poco esta situación, por más que sea difícil. Exacto. Bueno, vamos a, a levantar un poco con algo de música. ¿sí? Vale. Bueno, no, ¿qué escuchamos? Antes? Pérez García, trucos. Pérez, trucos. Bien, noticia que estuvo dando vueltas, hubo un censo en las escuelas, las de gestión estatal y la de gestión privada. Eh, bueno, que manda a hacer Finochiaro, fino comento, fueron 4 millones de pesos para este censito, este, en el que no se contrató a nadie, o sea, no sé bien, aparte del gasto en papel. Este, está muy caro el papel, ¿sabes? La sí, aparte de eh, la época primitiva, en papel a mano, escribiendo en lapicera, nombre por nombre, de, o sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, había preguntas como ¿en qué medio de transporte llegas a la escuela? Eh, preguntas muy básicas, no, no sé si ancho si te acuerdas alguna más. Sí, si comían o no en la escuela, sí. en qué medio de transporte venían y después era nombre, documento y dirección. Bien, el tema es que en algunas escuelas no se quiso hacer, algunos docentes no lo hicieron, no lo llenaron, después de darse cuenta de que, si bien este censo estaba avalado por la ley 17622, eh, artículo 10, se omitió una parte de uno de los artículos que avalan este censo, donde dice que eh, no, no hay que dar el nombre y apellido de los alumnos, estamos hablando de menores. Eh, Y acá cuando se hizo el censo se, se anotó con nombre y apellido estas preguntitas eh, que, que después se elevaron. Entonces, aparte de que no sabemos por qué tanta plata en este censo, eh, del Ministerio de Educación omitieron parte, o sea, cuando imprimen y te llega a la escuela, eh, en base a qué este censo, ¿no? la legalidad, el marco legal, una parte de un artículo de una ley eh, no, no, no está impresa. <risa> bueno. este, por lo tanto, cuando pidieron nombre y apellido de los chicos, se escribió nombre y apellido. Eh, recordemos que son menores y que estos datos no sabemos después cómo se van a utilizar. ¿sí? Entonces, nada, no es una noticia de color, es una noticia de color muy amarillo, digamos. Este, ¿También le bueno, dan bolsitas? No le dan no da no, nada. No le dan ni se enteraron, en no le dan nada. Ni se y, no le ¿Sí? ni se enteraron. Obvio, ni se enteraron, ni saben. Pero bueno, me parece que también tenemos que empezar a prestar un poquito de atención a estas cosas en las escuelas, porque si no, pasan. Tenemos que llenar esto, parece que llenas una planillita, que no sabes dónde... Incluso a veces uno hace en las escuelas, eh, no un censo, pero sí un relevamiento de ciertos datos que tienen que ver con necesidades de gabinete o cosas así, entonces te piensas le podrás preguntar a los chicos tal cosa, le preguntas, pero son cosas más internas. Entonces estamos hablando de algo que pide la provincia, eh, con nombre y apellido de los alumnos, cuando no se puede pedir con nombre y apellido de los menores. No, además si quieren los datos de la matrícula van y la piden a la puede, Dirección no. General de Escuela. El tema es que es la desconfianza que genera eh, porque son informaciones muy sensibles y no sé. No, no hay necesidad para hacer ese tipo de cosas. ¿sí? Y más para hacer un censo. preguntar lo que necesitas y ya está. Por Listo. supuesto. Datos tan personales eh, suena mal. ¿no? Sí, si no podrían haber preguntado otras cositas. Que en el Facebook empezaron a aparecer con estos fríos, eh, por ejemplo, en la secundaria 7, en la 19, hacen varias fotos y comentarios de docentes y de alumnos, las condiciones de la escuela, que eso no lo han preguntado, ¿no? Eh, ¿Cuántos vidrios rotos hay en tu escuela? La falta eh, de gas es un factor común en las escuelas, por lo menos del en sí, sí. el Estado, y muchos de Mirante Brown incluso. Sí. Eh, faltas de gas, pero hablamos de meses y meses y mes, meses en la escuela sin gas y en los primeros fríos, bueno, estos fríos de estos días se siente Bueno, ¿cuándo van a hacer un elevamiento? Podríamos tirar sí. una propuesta, ¿no? Que hagan una encuesta y un elevamiento de escuela por escuela las condiciones que están y que estudian nuestros chicos. Que no, nos importa tanto a todos y todas. ¿no? Y además ¿no? los días por que se pierden por cuestiones de infraestructura. De eso ah, nadie sí. habla, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces no tenemos clases o estamos cumpliendo horario dentro de la escuela porque no hay agua, porque no hay luz, porque no hay gas, porque se cayó un techo? De porque... eso nadie habla, ¿no? Eh, yo recuerdo haber entrado a la 28 en la primaria, que es un laberinto. Yo me sorprendí. Hacía un rato que no iba, pero vos entrás y. Y las aulas están como distribuidas en un laberinto Una cosa rarísima, una escuela, sí Yo no lo puedo creer Bueno, eh, no sé, ahí, digo, la 28 de Almirante Brown, ¿no? Eh, sí, tendremos que Y, que y el sindicato estaría bueno que Una iniciativa para el sindicato, digamos Que está tan paralizado No como paralizado, oh, si perdón, se echaba parado También tuiteando toda la semana, ¿viste? Ah, perdón, seguro ¿Sabes lo que es subir flyers a Facebook todos los días? Instagram ¿Con fotos, chabón? Claro, yo favor, pensé que nos había agarrado la lucha. lucha. No, estamos en medio de un plan no, de, <risa> de lucha. Este, lo que pasa es que la imagen es muy muy de ahora, ¿viste? ¿No viste que ya el gobierno está retrocediendo? Ah. Después de un plan de lucha de cinco días seguidos, subiendo imágenes a las redes sociales. Ah. ¿Qué, ¿Qué resiste un embate de ese tipo? Ahora, yo tiraba una propuesta. No, pero nada. vos estás allá, ah, vamos, Iba, iba no por no la positiva. Nada, no iba nada. Nada. por la positiva para que no digan que después. Hablando de dos y del gobierno, la semana que viene, supuestamente... Uh -huh. Nos estarían convocando. No jodas. Sí, sí, nos estarían convocando. ¿Después de convocando. cuatro meses? Sí, sí, después de todo este tiempo con los alumnos en el aula, después de, de lo combativo de esta semana, este, nos estarían convocando. Vamos Uy. a ver cuál es la oferta. Ya igualmente María Eugenia Vidal este, volvió a adelantar que no va a ah. ser la que esperan los docentes. Claro, va a ser eh, ah. 18% en tres cuotas a partir, a partir de 2020. Claro. Es que allá a esta altura no, no, no, pedimos no, no, no, que vuelvan no, no, no, a la propuesta anterior, porque cada vez fueron peores las propuestas. La primera, nos claro, no, arrepentimos no, bueno. de todo. Nos arrepentimos de todo, <ríe> volvamos, volvamos a febrero. Volvamos a la primera propuesta. Terrible. <risa> ¿Nos comentas algo de la Feria del Libro del Almirante Sí, Brown? no vamos a dejarlo pasar. La segunda Feria del Libro en Almirante Brown se viene, que se va a dar en el mismo lugar de la vez pasada, en la Plaza Brown de Adrogué, va a ser del 8 al 11 de junio. Uh. Es... Sabemos con entrada libre y gratuita Como fue la vez pasada, va a haber stands de distintas editoriales, eh, librerías y eh, bueno, editores este, individuales Y van a participar importantes figuras, sobre todo de la cultura Les paso algunos datos que fueron los que a mí me gustaron, los que voy a ir yo Después, bueno, busquen cada uno este, las fechas en las que pueden participar y quiénes van a estar El viernes 9, a las 9 de la noche, va a estar Alejandro Dolina haciendo su programa eh, La Venganza será Terrible No sé por qué a las 9 de la noche, es un poquito temprano Porque el programa va a la medianoche Pero bueno, lo podemos ir a... Ir a la plaza de noche, Debe tarde. ser, ¿no? Ah, claro. claro Bueno, a las 21, el viernes 9 El sábado 10 va a estar Alicia Reynoso Presentando su libro Crónicas de un Olvido eh, Es un libro que trata sobre La cuestión de Malvinas, la guerra de Malvinas Y a las 21 también de ese día Del sábado 10 va a brindar, Se va a brindar el espectáculo Salir de la caverna Del famoso Darío Nunca me sale el apellido Darío Zeta Senta. Está Bueno, lo conocen. El, eh, el filósofo de eh, Filosofía de Martillazos o de Mentira de la Verdad va a estar ahí brindando su espectáculo. Creo que ya había participado en la, en la feria pasada. Va a estar haciendo salir de la caverna. El domingo 11 va eh, a presentar Canela su libro Todos Mienten: Poemas de Amor. La pueden ir a ver aquellos a los que les guste. Y la, la, el cierre de la feria va a estar a cargo de la banda Arbolito, que también va a presentar su libro, la banda. Así que, eh, bueno, si quieren escuchar un poquito de música y participar, el cierre va a estar a cargo de ellos. También va a haber, por supuesto, artistas locales, como van a estar las, las cuenteras de la Margarita el jueves. A las tres y media de la tarde van a estar contando cuentos y demás. Eh, y bueno, escritores locales, bueno. Pasen, vean, chusmen, siempre es un lindo lugar, está a mano, gratuito. Está cerquita. Quiero y... felicitar a Mariana que se bancó todas las distracciones que le acabamos de hacer mientras hablaba, <risa> Siempre me hace la, la denuncia como una pública. Ca campeona. Antes que ya escuchamos la cortina de cierre, dejamos primero a Vale un beso muy grande que le dije que iba a mandar. Un gran feliz cumpleaños a nuestra compañera Cime, que en este momento debe estar remoloneando, sospecho yo, pero un beso grande y un beso muy sí, grande por empezó, supuesto está de, dejar, ahí firme no sé está, pero ¿por qué está mal? no estoy diciendo que esté es mal sábado. estoy envidiéndola escúchame y por supuesto un beso enorme a la gran conductora de radio de la zona sur cargo! mañana, Sabrina! Me mira como diciendo: ¿a ¿Quién va a saludar este? <risa> bueno. Mañana cumpleaños, Sabrina. Así que no la vamos a saludar como ¡Ah, porque dicen que da mala suerte, pero ya el saludo se Y le mandamos saludos a Ana, María Mel y a Vivi, a todos los que están ahí de fierro escuchando siempre el programa. Y bueno, y a todos los oyentes, muchas gracias, por, muchas gracias, por cierto, muchas gracias. Este, nos volvemos a escuchar el próximo sábado. ¿Qué... ¿Qué?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 A pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir